Pero vamos a hablar de un tema que venimos tratándolo hoy, que es preocupante y que nos ocupamos un poco para escuchar, por lo menos, a, a, los, este, a la gente de las cooperativas. En este caso, a FEPANCO, que es la federación que agrupa a varias cooperativas de toda la provincia. Ayer tuvieron una reunión con varios integrantes de、eh, distintas cooperativas de la provincia. Un poco preocupados porque hay morosidad de las, de las intendencias hacia las cooperativas. Y una cosa es que vos tengas socios morosos y otra cosa es cuando hay una institución que está debiendo a otra institución y ahí es un poco más compleja la cosa. Vamos a hablar unos minutos con Carlos p a e z que es el presidente de FEPANCO. Jorge Páez, ¿por qué le digo Carlos siempre a Jorge? No sé por qué. Jorge Páez, Jorge, buen día. Estamos con Armando Lagarejo y te saluda Mauro de Radio Kermés. ¿Todo bien? Buen día, buen día. ¿Cómo, cómo están ustedes? ¿Todo bien, todo tranquilo? Te cambié todo, de nombre, pero sos Jorge. No pasa nada, no pasa nada. Bueno,、eh, Contanos un poquito bueno, la reunión que tuvieron ayer y más o menos eh, eh, qué temas trataron y, y, digamos, y qué, qué preocupación hay respecto a eso. Bueno, no,、eh, tuvimos la reunión de, de Consejo de Administración de, de, de la Federación, como hacemos habitualmente、eh, en forma mensual, la, la reunión de todos los meses, y cuando amerita nos reunimos、eh, alguna vez más, pero bueno, esta es la, la, la, la mensual, digamos, donde tenemos un orden del día, y dentro de este orden del día, digamos,、eh, una de las cosas que、eh, estuvimos evaluando este,、eh, fue la, la, la morosidad en general, y por ahí este, surgió esta. esta Cosa de, de que hay algunos municipios que empezamos a notar que se, empiezan a, se empezaron a atrasar, digamos, eh, eh, los pagos,、eh, pero de alguna manera es, es parte de lo, que, de lo que estamos viviendo, ¿no? De la situación y, y eso es así, ¿no? Se le complica a los socios pagar en la cooperativa, a la cooperativa se le complica pagar al a p e a los municipios se le complica pagar a, a la cooperativa y, y al gobierno también se le complica. Pagar a c a mesa, ¿no? Es, es una cadena donde todos estamos acá este, expuestos, digamos, en una situación en este periodo estival donde tenemos este, los calores más intensos, donde usamos mucho más e energía, donde, bueno, en este contexto estamos, estamos todos inmersos y, y, bueno, nadie escapa a eso, ¿no? Bien, ¿Y, ¿y esa morosidad es preocupante o es para ocuparse? Es para ocuparse, hay que ocuparse. Sabemos, este, sabemos este, la, la, la situación, hay este, tratativas con, con cada uno de, de los intendentes donde está el inconveniente. ¿Cómo hacemos nosotros con el resto de los asociados en forma permanente?、Eh, manifiestan las cooperativas que la r e s t a u d a c i ó n en principio, en, los, en, el, en el primer vencimiento se empiezan a, a caer, se empieza a notar una merma importante. Entonces, este, obviamente se encienden algunas alarmas porque, por supuesto, nosotros este, necesitamos eso para cumplir con nuestros compromisos, para dar por supuesto los, los sueldos, el aporte, de, de APE, bueno, todo lo que eso implica. Y es una cadena, como decía, donde estamos todos, este, todos este, involucrados, ¿no? Jorge, ¿y cómo, cómo ven el, el futuro más teniendo en cuenta que, que a partir del primero de febrero se caerían todos los subsidios? Los subsidios a la energía,、eh, los asociados,、eh, seguramente la morosidad ha aumentado un poco en todas las cooperativas y, y esta, esta noticia también es preocupante, seguramente, ¿no? Sí, seguramente los meses que vienen eh, probablemente eh, tal vez este, sean más complejos, pero todavía no tenemos certeza, si bien sabemos lo que d i c en los medios y demás. Eh, no, no tenemos la resolución de la Secretaría de Energía donde tengamos la ciencia cierta cómo, cómo va a ser, porque se cambian las, las reglas de juego permanentemente. Este, ...Nación, Lo que viene de Nación era de una manera, después de otra. Todavía no se ha podido sacar la resolución, que nosotros la, la Secretaría de Energía la saca siempre a principios de mes. Todavía no se ha podido sacar porque cambian permanentemente las reglas. Entonces, este, creemos nosotros que entre mañana o la semana que viene, lunes o martes, creemos que va a estar la resolución. Y ahí podemos hablar un poquito más, este, digamos, con certeza de lo que va a pasar, de la quita de los subsidios y demás. n o En principio, sabemos que cambió el esquema, que va a haber, este, ahora van a ser subsidios este, focalizados,、eh, donde dejó de existir el N1, el N2 y el N3.、Eh, eso lo sabemos, pero bueno, veremos cómo, cómo, cómo sigue, ¿no? q u i é n e s quedan dentro, q u i é n e s quedar fuera.、Eh, a, a ver qué, qué es lo que pasa, porque también hay que tener en cuenta、eh, de, de la inscripción de los socios. En el RACE s en aquel momento, a hoy puede haber cambiado la situación.、Claro. o Para bien, para mal. ¿no? Porque、claro. puede haber tenido una persona que tenía un ingreso en determinado momento con trabajo, esto lo puede haber perdido en el transcurso de este tiempo y hoy no lo tiene, entonces este, su situación cambió o al revés. Y, y esto,、eh, digamos, cambia su situación ante, ante la Secretaría y, bueno, y eso hace que tenga o no tenga el subsidio, ¿no? Claro. Esta,、eh, un poco para volver en tema, tema morosidad de las, de las intendencias a las cooperativas. Eh, eh, más o menos tienen cuantificado cuántos meses están debiendo. Eh, algunas, eh, uno imagina que las situaciones deben ser diferentes. Una cosa es doblas y otra cosa es pico, por ejemplo. Pero más o menos、eh, rondan en qué, qué cantidad de meses están debiendo a, a las cooperativas. Bueno, hay a l g un poco v a r i a d o Nosotros hablamos en general, por supuesto que en esto no se habla de nadie particular, pero eh, eh, hablamos en, en general. Digamos, hay cooperativas que por ahí han tenido algún inconveniente desde hace mucho tiempo, que vienen cargando o n algún inconveniente, y la preocupación surgió porque se empiezan a sumar nuevas, nuevas este, municipalidades que hasta acá no habían tenido inconveniente. s Estamos hablando de dos meses, tres meses, bueno, este, estas cuestiones. Este, Y hacen un poquito de ruido, pero bueno,、eh, es parte, como decía, de, de lo mismo, n o de la situación que, que, venimos, que venimos atravesando. n o、eh, Está complicado,、eh, bueno, está complicado para todos, n o entonces uno, uno entiende que, que, que, esto, que esto es así. Y hay que ver cómo le podemos este, buscar la vuelta entre todo. s ¿no? Claro,、eh, hace unos días hablábamos aquí en Radio Quermés con el gerente general de la Cooperativa Popular de c r i c i d de Santa Rosa, una cooperativa muy, muy grande, y nos decían、sí. que están haciendo lo posible para mantener personal, para pagar todo lo que tienen que pagar,、eh, pero están viendo que esa morosidad. Eh, va en aumento,、eh, no es preocupante, pero va en aumento.、Eh, sí, la、claro. realidad de muchas、eh, cooperativas en, en, en el interior de la provincia es más o menos igual, están tratando de mantenerse. Sí, sí por supuesto, porque、eh, imagínense que, bueno, está bien que cuando son cooperativas grandes los problemas son grandes, ¿no? Pero、claro. imagínense en las, cooperativas, en las cooperativas chicas, cuando uno tiene que tener una estructura. Sí o sí, que,、eh, digamos es lo mismo para 500 usuarios, para 1000, para 2000, la estructura hay que tenerla igual, pero lo que uno recauda no es lo mismo. Entonces, mantener esa estructura este,、eh, cuesta, cuesta muchísimo.、Eh, la recaudación se ve afectada, por supuesto, porque la gente, porque a la gente no le alcanza, porque los sueldos han pues, perdido el poder adquisitivo,、eh, la gente ha perdido el poder adquisitivo, entonces, esto es una cadena. Y también nosotros, como cooperativa, tenemos que hacer el esfuerzo para poder tener todo medianamente en condiciones para poder prestar un servicio de calidad, como lo hemos hecho siempre, y tratar de estar preparados en invierno para dar el perdón en verano en esta época para dar respuesta a la demanda que tenemos.、Eh, tenemos tormentas, fíjense lo que pasó anoche en Hacha, por ejemplo, es una situación、sí. totalmente inesperada. Pasó un tornado, tira todo, rompe todo, y la verdad que eso es una derogación que tiene que hacer la cooperativa hoy, que no la tenía en cuenta. Hay que salir a responder, hay que salir rápidamente a, a, a solucionar el problema, a dar energía a, a la gente, y eso, la verdad, que tiene un costo que, que es terrible. n o、eh, Entonces, este,、eh, bueno, en, en ese contexto estamos trabajando. Las cooperativas chicas, por supuesto, que estamos realmente resentidas,、eh, pero bueno, intentamos, como siempre,、eh, tratar de mantener la fuente de trabajo, tratar de, de tener servicio lo mejor posible, tratar de dar respuesta a lo m á s i m o p o Lo más rápido posible a nuestros d u e ñ o socios. a n u e s t r s s o Es así como, como se está trabajando. Es una época difícil, dura, pero bueno,、eh, para eso estamos. n o Jorge, y, y ante, ante esta situación que, que vos planteás y que, bueno, que coincido, ¿no? de, de, de, de, de la cadena que se genera para,、eh, este, y los problemas que acarrea esto,、eh, ¿cómo, ¿cómo ves.? Porque las cooperativas no, no, no manejan los precios, no, digamos, son la, la última, el último eslabón de la cadena.、Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Qué herramientas tendría el movimiento cooperativo como para poder enfrentar esta situación que, que, que, que, está, que está ya planteada? Y bueno, eh, eh, es difícil, ¿no?、Eh, bueno, nosotros siempre decimos que. Nosotros este, somos los que estamos en el territorio, somos los que estamos en permanente contacto con los socios, somos los que estamos en, en estos lugares donde no es tentador para un privado venir a prestar un servicio. No solamente estamos hablando del servicio eléctrico, sino e s t a m o s hablando de todos los demás servicios que prestamos las cooperativas en el interior. Son alrededor de 30, más de 30 servicios este, que prestamos. Donde, donde, como decía, esto no es tentador para un privado, Doblas no es tentador para alguien que venga a dar el servicio Funerario o que venga a dar internet porque tiene 400 o 500 usuarios, digamos. Bueno, ahí estamos en la cooperativa, estamos dando respuesta en el sentido.、Eh, estamos acostumbrados, seguimos sumando servicios y seguimos sumando cosas para ver si podemos de alguna manera revertir esa ecuación. n ¿no? Y siempre lo mismo, siempre este, tratando de generar trabajo genuino,、eh, de, de, de tratar de contener y así sumemos un puestito de trabajo en nuestro pueblo o dos. La verdad que es、eh, eh, más que importante. Así que、eh, seguiremos insistiendo, seguiremos creando cosas nuevas, seguiremos inventando cosas, este, reinventándonos, este,、eh, sumando servicios para poder revertir eso. ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy tenemos a algún punto, digamos, este, tenemos la, la, la apicultura, ¿no? que nos, hoy, gracias a Dios, nos está yendo muy bien en la, en la apicultura.、Eh, digamos, cosecha, estamos en presencia de una cosecha más que interesante. Ha generado un movimiento sumamente importante en el pueblo, sumamente importante.、Eh, estamos con mucha cantidad de gente trabajando, muchos productores,、eh, la verdad estamos felices con eso porque, porque es lo único que se está moviendo. Este, y bueno, entonces apostamos a eso y tratamos de, de, de, de ver cómo podemos este, incentivar a que esa actividad siga porque sabemos lo que genera. n o、bueno, Así haremos otras cosas: tenemos un e m b a s a d o r de agua, tenemos un e m b a s a d o r de miel. Entonces seguimos sumando algún potito de, de trabajo y, y, y de esa manera, humildemente, tratar de aportar este, a, a, a que el pueblo, digamos, se sostenga. Bien.、Eh, Jorge, un, última que te hacemos, estamos hablando con Jorge Páez, que es el presidente de FEPANCO, que es la federación que agrupa a las cooperativas en toda la provincia.、Eh, no sé si es un tema o si se, si se trató en estos últimos meses. El tema Clarín o el desembarco de Clarín en Santa Rosa y en otros lugares, porque en general Pico también, este, sí, sí. por lo menos la intendenta,、eh, dijo que te, estaban en tratativas de mantenerse en ese lugar. Pregunto todo esto: si es que desde la FEPANCO tienen un posicionamiento respecto a esta situación, por todo lo que ha pasado, esto de colocar、eh, Palmera sin autorización, De mantener un conflicto con la municipalidad de Santa Rosa, con cartas, documentos, con esto y el otro.、Eh, y, y desde la federación que agrupa las cooperativas que prestan servicios también de telecomunicaciones,、eh, saber qué posicionamiento tienen y qué, qué mirada están teniendo. No, por supuesto, nosotros nos hemos manifestado, nosotros estamos totalmente en contra del desembarco de estas multinacionales en Santa Rosa o en cualquier otro lugar. Estamos teniendo inconvenientes en algunos, en algunos, en algunos lugares. Eh, por supuesto que, que no estamos de acuerdo, por supuesto que defendemos el movimiento cooperativo y sabemos, este, sabemos perfectamente bien lo que sucede, porque estas grandes corporaciones, acá el tema no, no es internet, n o、eh, es, es la punta de lanza para el desembarco con todas otras cosas. Así que, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo y defendemos y estamos a favor, por supuesto, de, de, de las cooperativas afectadas. ¿no? Bien.、Eh, Jorge, te agradecemos mucho por tu tiempo y más vale que vamos a seguir el tema porque, porque nos interesa y sobre todo pensando en esto de、eh, cómo están los servicios prestados por las cooperativas en toda la provincia. ¿La próxima reunión es dentro de un mes o tienen pensado justamente por esta situación de hacer alguna reunión extraordinaria para saber cómo, cómo viene la mano? Nah, la, la reunión formal del Consejo de Administración es, es dentro de un mes, en el mes siguiente, pero por supuesto que estamos en permanente contacto todo el tiempo y hacemos reuniones en medio todo el tiempo. Así que este, estamos, estamos en permanente contacto y estamos trabajando todo el tiempo para este, preocupados y ocupados con estas cuestiones. Muchas gracias, Jorge.、Ah, un abrazo para ustedes, que anden bien. Jorge Páez, el presidente de FEPANCO, hablando un poco de lo que pasó ayer en la reunión con el tema de el, este, la morosidad de las municipalidades a las cooperativas, pero también teniendo un posicionamiento respecto a Clarín. El tema no es Internet, acá es mucho más, mucho más pesado y mucho más grande, dicen desde la FEPANCO.